I'm gonna take my horse to that old time road. I'm gonna ride till I can no more. Mm -hmm. Bienvenido a Pachela. Sí, de verdad, esa canción no me gustó. <laughs> apachela este es un espacio donde un grupo de amigos nos juntamos a hablar sobre música, que es un tema que realmente nos apasiona desde nuestro punto de vista muy personal y subjetivo eh, y de básicamente lo que nos da la gana de, sobre música, y nada, estamos súper felices de iniciar este nuevo episodio y que ustedes puedan escucharlo, y aquí está junto a mi Soy La García. ¡Hola! Y en Lee Singh. <risa> que ella está superando una risa previa. ¡Hola! Ah, ya la superó. Y hoy vamos a hablar sobre lo que nos trajo musicalmente hablando el año 2019. Que yo creo que fue un año... Eh, más o menos. Yo creo que han ha habido mejores años en la música, pero... A mí ha habido un año revolucionario, al menos. Este fue como un año... Ah, ¿Normal? Más, no, normal. No puedo decir como que, wow, pero... Ah, como Avicii no estaba aquí, es normal. Bueno, <risa> no, o sea, yo creo que de hecho, <risa> lo que tiene que ver con Avicii, musicalmente hablando, fueron, hubieron cosas importantes para no estar vivo era ¿eh? así que... Tampoco fue por eso. Pero no. Como que, qué sé yo, esto fue un año normal Pero hay muchas, o sea, hay algunas cosas buenas Que se pueden sacar y que son realmente de las que vamos a hablar en este episodio Así como las quizás no tan buenas de este año Y nada, vamos a iniciar con ¿Cuáles fueron las mejores cosas que pasaron en la música del año 2019? Huh. <risa> <risa> o sea, tú o sabes que voy a hacer el disclaimer De que Yo estoy un poquito desconectada de lo que no es música super mainstream, dígase música de radio, entonces tal vez dure un rato pensando, pero, porque este año fue mucha música de 2015 y para abajo, Rosalía, mm. Hamilton... Hey. Bueno, exacto, en tu caso. <ríe> en mi caso, entonces, disclaimer previo. Yo, yo estoy aquí de complemento, porque lo mío fue puro reggaetón. <ríe> bueno pero al menos tuvo y reguetón actualizado época, ¿sí? exacto porque el problema de otros como yo es que simplemente me gusta música de no me importa el año entonces exacto Ajá. Es yo escucho mucha mucha, mucha música, música pop de tareas y a casa sí y no hay es que para no, mí que... la música como que sale el día que yo la encuentro entonces Hay muchas canciones que yo la encontré este año, pero no necesariamente son de este año, quizás uh -huh. son de hace más tiempo, pero en general uno se mantiene como que pendiente de lo que está sonando en el radio o lo que se habla en internet ya y no. eso. Del radio no, porque no tengo donde la mía uh -huh. por Spotify, pero Spotify te dice sí. Sí. Yo sí, por las, los ha y todo. Yo por internet me entero como de uh -huh, qué está de uh -huh. moda y que la gente oye y eso, no y oye. como que eh, de eso vamos a hablar un poco. Así que, ¿qué fue lo mejor que pasó en el 2019 en cuanto a música? Bueno, yo tengo algunos puntos que saqué y que los vamos a compartir aquí como <ríe> a discutirlos. Yo creo que una de las mejores cosas de la música este año es que se difuminó mucho la, las fronteras en general de la música, o sea... De inde independientemente de las clases sociales Independientemente del género Del idioma Del idioma, de la ubicación O sea, muchos artistas colaborando Con diferentes eh, Trasfondos Muy distintos uh -huh. Que se unieron, por uh -huh. ejemplo El mismo caso de Old Town Road. Que country con hip hop, dos generaciones completamente muy diferentes. Y así como que esa mezcla de. Y especialmente culturas. muchas cosas fueron como con música latina. A mí, tal vez yo todavía un poquito bias porque es lo que me queda alrededor. Pero yo siento sí. como que en, en general. Muchas de las cosas que pasaron fueron con música en español o con a otro artista es que sí. latinoamericano O sea, como que realmente el, el, el, el otro, o sea, este, este fue el año, año de la música de la latina, música latina Para regarse, de verdad Sí, en y el, como que en cierto modo uh -huh. Yo diría que quizá inesperado, o sea, porque yo no puedo encontrar Como que una razón por la cual de repente todo el mundo comenzó a escuchar música latina O como que comenzó a pegarse a la música latina La Rosalía pero sí J Balvin. Son... Eso, pero... Incluso viene de mucho antes. Yo sí. diría que J Balvin. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi niña. es como... J Balvin. No, sí, yo sé. Que es el, el collab. Porque que J Balvin empezó como a colaborar con todo el mundo y. Sí, exacto. Se pegó. Ok. Latino. Que, ok. Tú sabes que algo que yo siempre he dicho es como que J Balvin es el nuevo pitbull. And this how we do it. I know you want me. You know I want you. Y esta mañana yo lo estaba yo lo estaba analizando y ahora pienso como con más fuerza lo afirmo porque Pitbull en su época qué hizo? Coge artistas latinoamericanos y hace colaboraciones. Coge artistas gringos y hacer colaboraciones. Y de cinco canciones que salían, una tenía Pitbull Uh -huh. Entonces, ¿verdad? como que él ponía su marca, su esencia Y eso mismo ha hecho J Balvin ahora Él comenzó, qué sé yo, con los artistas latinoamericanos Y de repente se pegó con los artistas gringos Se encontró con Diplo Y bueno, y Mayor Lazer y eso Pero que tal vez con Jay Balvin es diferente Porque la música de él, el estilo de él Tiene como un poquito más de, de, de, de calorcito y de sazón O sea, un poquito más latina Como que suena más de lo que se oye Que uh -huh. tal vez el mismo Pitbull Porque Pitbull se escuchaba, al menos a mi entender Un poquito más americanizado Sí, sí claro esa, Entonces, eso ayuda No, y en general los estilos son muy diferentes Porque uh -huh. Pitbull era puro rap J Balvin como uh -huh. que tiene más versatilidad En cierto sentido Pero de repente tú estás oyendo una canción Y ahí está J Balvin Duro <risa> Duro no. Para pa el que le gusta Bueno, a ti no te gusta llevar? No, ah, bueno. No, es como cuando tú haces una comida y tú le echas sal, es como tú no sabes que sabe la sal, solo sabes. Está ahí. What? Okay. Eh, ¿A ti te gusta la comida de sabría? No. Okay. Contrato. ¿Qué sé yo? No, pero es siguiéndola porque que, como que no entendí. Es como él no es como que tú dices. Oh, wow. Me gusta, por ejemplo... Las comidas sin sal no saben muy bien. Yo pero sé eso, que, no. eh, que como un complemento. Es que, no... por ejemplo, tú dices... Yeah. Ay, qué rico. Este toquecito de jengibre que tiene la comida. Tú lo sientes. La sal, no. Tú solamente le echas sal. Y tú sabes como que tiene sal, pero no... Ya. Yeah. Nadie dice... Ay, a mí me encanta la comida cuando tú le echas un poquito de sal, así. Como mm. que... O sea, entonces, entiendo el punto. pero okay. ahí, tú puedes ponerme una canción y, dime, y decime... Yo te puedo decir, mira, ese Bad Bunny... ese fulano, ese fulano, ahora, J Balvin, yo no sé, probablemente, ese J Balvin, probablemente no, no sé, yo no puedo, o sea, yo no puedo distinguir, cuál, o sea, wow, wow, sí, lo siento, entonces como que, no sé, él me parece así, ok, entonces, él tanto las canciones, ¿eh? pero y... tú no sabes quién es, bueno, pero al final tú estabas, A pesar de que tú, es el azar de tu comida que tú no valoras... Tú estás sí. mencionando lo de que tal vez puede él, es que este ha sido año... Sí, definitivamente, ¿sabes lo que digo? Como que él ha sido el puente entre muchísimos artistas Que uh -huh. tú no te imaginas de que iban a colaborar y que terminaron colaborando Y yo voy a hablar como específicamente de ese caso más adelante Pero en verdad, eh, hay que darle su mérito uh -huh. Y el hecho de que también como que la música... Borró mucho estereotipo Mucha, uh -huh. eh, qué sé yo Mujeres rapeando, que eso casi no había eh, uh -huh. Como Esa diversidad uh -huh. De gente haciendo diferentes estilos Gente que... Uh -huh. El empoderamiento Exacto Como que no sé, me gustó eso, que se mezcló Mucho todo Y uh -huh. que Eso es interesante, en verdad, y uh -huh. más para la cultura De nosotros, que es tan rica y tan desconocida Fuera de Sí. De nuestro entorno latinoamericano Por sí. el mismo tema del idioma Porque todos los latinoamericanos entienden inglés Pero no, no, no solo, de, el resto del mundo No, no entiende, entiende español sí. Entonces la gente como que se vio más abierta A consumir música hispanohablante Yo uh -huh. el otro día estaba escuchando un podcast Que estaban haciendo un review Sobre Rosalía Y estaban hablando de la música de Rosalía Y decían, sobre la letra yo no puedo decir nada Porque yo no hablo español uh -huh. Y es como que Uno tiene el beneficio de Más allá como de Escuchar la letra, en el caso de Rosalía Porque en el caso de J Balvin y de Bad Bunny y, de, y del Alfa Mejor no, no Ay no, la música no tiene Depende De, Depende, de mi, de mi, no, de, de mi punto bueno. de vista y, Claro, yo estoy diciendo todo esto Desde la perspectiva de una persona que en verdad Yo no consumo J Balvin, yo no lo escucho Ni la música que les rodea Pero uno vive en el mundo Y uno oye uh -huh. cosas Y como que en general yo Tengo que admitir que sí, que en verdad El logro es servir como de puente Entre generaciones Porque él es como que Dentro del average De los artistas reggaetoneros Que están ahora, él es de lo más viejo Bueno él como sí. Puente entre generaciones Puente entre culturas, puente entre ritmos O sea ese, Él tiene su crédito por eso uh -huh. Yes, he does Ya saben, 2019, ¿De año vana? de la música latina. Ah, okay. Sí, de, También. de bueno, bueno, sí, hispana. Exacto, ¿Hispa hispana, exacto. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras para mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el laptop. Eh, otra cosa que me gustó mucho de este año es que la mayoría de las personas como que brillaron. Este año fueron artistas Nuevos Y cuando digo uh -huh. nuevo, no quiero decir que Sacaron su primera canción este año Sino que gente que no Había tenido participación tan fuerte En los charts Años uh -huh. anteriores Y que este año como que arrasaron Dígase por ejemplo Billie Eilish So you're a tough guy Like you're really rough guy Just can't get enough guy Just always so buff. my lil liso liso la misma Rosalía Que bien, aunque bien. ya tenía varias produ o sea, tenía una producción anterior este año es que llega y coloca todas sus canciones dentro de uh -huh. la radio y dentro de lo que es la cultura pop ¿Te te dejo prendao, de y te he Eso me gustó mucho Como que no era la misma gente Como años anteriores Que tú veías que siempre Ariana Grande Siempre Beyoncé Siempre Aunque Ariana arrupa. Grande Se pegó año Ariana Grande Pero yo no diría Que fue como que Se pegó este año Sino como que Fueron remanentes es de... así como que su, se quedó su ahí. Fue éxito del año pasado. Se quedó ¿no? ahí. Yeah. Pero la mayoría de bandas, así como importantes, artista, vamos a decir, superestrella legendaria, uh -huh. no sonaron tanto este año. Realmente. Como tú decías, Rihanna. si Rihanna no. no sacó nada. Nada. Sigue de empresaria. Uh -huh. Sigue así, Riri. Sigue así. El amor de mi vida, Bruno Mars, lo que sacó fue tres colaboraciones. Ajá. Y ya. El único, yo diría, que hizo como que así, wow, fue Ed Sheeran. Y creo Ajá. que... Exacto. Creo que y al ser diferente... No, y que como que es algo diferente. No es como que... Eh. El mismo Justin Bieber. Exacto. Que tampoco ha sacado... O sea, como que... Sacó, es sacó como... Una canción que es un collab con alguien. No, una, dos. Y las dos son collab pero Es como. O sea, mm, que, o sea no, no, nada que, no, no. Es como poder. que, Hola, que estoy aquí, pero sí, realmente exacto. tengo mi año. Yes. Exacto. La mayoría de artistas, como que, wow, han estado así. Ahorita. Adel sí. tampoco. Ahorita se coordinan el año que viene Y salen toditos. <risa> pero eso me llamó mucho la atención, como de que. Fue, fue así, gente nueva. Uh -huh. En general. Sangre nueva. o oh, no. <risa> Ay. Y bueno, también para mí la mejor canción de este año. No sé si yo sé que ustedes difieren quizás, pero completamente, yo sí, <risa> completamente <yo> creo <risa> que difiero. A pesar de que no la escuché mucho, o sea, no es de mis preferidas personales y de que uh -huh. la canción del año yo ni que siquiera la salió en mi Spotify rap, pero así viéndolo a nivel global, yo creo que la mejor canción de este año fue Bueno, sí. Fue Old Time Road de Lil Nas X. Bueno, si viéndola como de afuera, exacto, o sea, haciendo lo más imparcial posible. Esto uh -huh. porque no tiene video, pero si usted veía mi cara. Yo, pues, o sea, es verdad, yo no es que la escuché más que en la radio, las veces que la ponían, por eso me la sé un pedazo. Pero, no sé, como que mucha gente le escuchaba, duró muchísimo tiempo que era... O sea, la mejor canción porque fue la que más se pegó, tú dices, porque fue la más conocida. No, exacto, que fue muy conocida. O sea, es no como, la mejor varias, como una mezcla entre muchas cosas. Y porque por primero, lo mismo te decía al principio. Primero, el hecho de que se pegó full por mucho tiempo. Lo segundo es que logró eh, como que estar en el top. De dos áreas completamente diferentes De hip hop y de country Incluso estuvo en la lista Como de mejores canciones country Y la sacaron uh -huh. O sea, llegó al primer lugar y después la sacaron de que Porque eso no era country uh -huh. Ya. Yeah. Pero Logró que... entrar, o sea, que lo que quiere decir Que puede ser considerada como uh -huh. Dicen que sea cosa. una como de las razones Por las que se pegó O sea, porque como actualmente están saliendo Muchos raperos pequeños A nivel del mismo Lil Nas Como que lo que, lo, lo que fue la diferencia con él fue que él no estaba compitiendo con otro artista de su mismo tipo. Porque Sino él también sea. estaba en los charts de country. Y eso le hizo que el nombre fuera subiendo. Claro. Y ya después de que tú estás arriba, aunque no sea tu área, ya después todo el mundo te conoce por esa razón. Claro, ¿no? Y además que lo lograron bien. Uh -huh. porque es que, sí, suena bien. Por ejemplo, la primera vez que yo escuché algo parecido fue con la canción que se llama Cruz. que de Florida Georgia Line, ellos hicieron un remix con Nelly, que es un rapero también. Sí. Eso es country. Sí, porque o sea, al principio como la sacó de... Florida Georgia Line, era considerada country. No, y al principio también se oía. La primera vez que yo escuché algo así fue eso y fue cuando cuando salió esa canción que llegó también a los charts a nivel de salir en el la top mejores canciones de ese año de de Billboard y el hecho de que esta porque en esa ocasión era la canción original de Florida Georgia Line que son cantantes de country. Que luego hicieron un remix con Nelly, que es rapero. Uh -huh. Pero en esta ocasión fue un rapero sí, que, que hizo la colaboración uh -huh. con Billy Ray Cyrus. Que también es una figura súper importante. O sea, que él supo coger bien como la persona con la que hizo el collab. Para que es despuntara. Tú. Uh -huh. Entonces, uh -huh. a mí me gusta pila el hecho de que también son dos generaciones muy distintas sí. juntas. Porque Lil Nas X tiene como 20 años. Uh -huh. Y Billy Ray Cyrus es un artista viejo O sea, a nivel de que está consagradísimo En el área del country uh -huh. Y como que lograrán que no suene como forzoso Sino que fluye la canción Sí Además que también eh, Esa canción Luego en, en los Country Music Awards La hicieron un performance Que cantaba Billy Ray Cyrus Con Mason Ramsey El yo del uh -huh. kit quién el jodelin kid del meme de woman ah ya oh the last y entonces ya tú sabes como que Ya estaba saliendo del tren, pero entonces al cantar sí, con Billy Ray, eso fue súper guapo Y que de, que de por sí, también es otra de las cosas que yo no te lo voy a negar, tuvo que haber ayudado Es que esa canción fue un meme, o sea, esa canción sí, fue, sí. se convirtió en sí, en un meme yes. Y uh, con esa presentación yo imagino, meme más meme, super sí, meme sí. Como... Realmente, y el video va perísimo, tienen pila de figuras uh -huh. importantes, actores, el mismo Diplo sale ahí Sale pila de gente uh -huh. Famosa y, y muchísimo cameo Y en verdad Al final ellos supieron Como que construir Todo el concepto de la canción uh -huh. Para que llegara A lo más alto del, De los charts Y bueno eh, A mí también De Lil Nas X Me gusta mucho Panini Yo creo que O sea, no sé Es como Esa, yo lo he escuchado una vez Yo él, no lo he escuchado Él tiene como ese algo que es como Cute Dentro de los raperos bueno De su, de su grupo Como bueno. que tú no sientes que es tirado Tú no sientes uh -huh. que como No sé, tiene algo como más Pop Eso porque tiene la carita limpia Así que parece un niño Sí, no, y como que él es más, nice, más amigable, uh -huh. no, no sé, como artista A uh -huh. mí, yo creo que quizá puede ser que él para el año que viene traiga cosas como interesantes porque él se ve que es más creativo y más diferente que los demás hay que ver porque ese es el problema de que con lo sí. que decíamos que al ser mucho artista nuevo hay que ver si logran mantenerse porque ese es el problema si sí, cuánto one hit wonder no hay eso cuando a viene a ver el año que viene completamente diferente por eso mismo a sí. I mí mean, algunos no porque Billie Eilish sí. tal vez siga porque ella ya tiene un Un ratico uh -huh. como constante Sí, algo Entonces, que yo iba a decir Precisamente eso, que El hecho de que las redes sociales Queman la cosa muy rápido sí. ahora Es como uh -huh. Too much Billie Eilish, por ejemplo uh -huh. De quien también hay que hablar, porque yo creo que fue uno de los Iconos de la música de este año uh -huh. eh, Al presentarte demasiado a Liso presentarte demasiado a Lil Nas Bad Bunny, J Balvin Como que llega un punto en que tú estás tan saturado Que quizá No lleguen como que a seguir siendo... El boom, el año que el viene, porque ya te lo tiraron un año entero. Entonces como que ese... Habría que ver. Y habría que ver si, como, como te dije, si cuando vienen a ver, vienen artistas de lo grande y sacan música el año que viene. Si saben mantenerse a flote al lado de alguien más grande. O sea, claro. habría que ver. Claro, así es. Eso, hay que estar pendiente de eso. Otra persona de quien, como ya dije, hay que hablar es de Billie Eilish. I had a dream. I got everything I wanted Not what you think Porque realmente fue uno de los íconos de este año O sea, se convirtió en la primera persona nacida en este siglo En alcanzar el top one de la Billboard Eso es muy aplaudible Generación Z representando Sí Y la complejidad en general de su personaje como artista Y del álbum Álbum, sí. sí. Sí, o sea, de sí, todo sí. su trabajo. Como que. El behind de cada canción, de cada video, uh -huh. eso es. Sí, pase a alguien como tan joven y sabe que en verdad se nota como que ella está trabajando en eso. Que no es como que la están produciendo full. Uh -huh. Uh -huh. Eh, como que ella es de, la, de los iconos principales de. de este año. De -año. Sí. Y, sí. Y coronó el año haciendo una colaboración con Alicia Keys Eh, de su canción Ocean Eyes no, Ah, sí Yo no, no la he escuchado Pero sé que Ya tú sabes No o sea, sabía o sea, Y el hecho Yo no yo, sí, yo sentí como que Escuchando la canción La canción es de Billie Eilish Por uh -huh. lo tanto A ella es que le queda bien uh -huh. Y como que Quizá, aunque Alicia Keys no sonaba tan guau wow, cantando esa canción. Sí, porque eso es lo que canción, te iba a decir, son como que dos voces que Son voces bang, muy diferentes. Sí, Pero si al final, como tú estás tan enfocado en que es Alicia Keys uh -huh. cantando con Billie Eilish, como que tú no te no prestas tanta atención como cómo le queda la canción, sino yeah. que simplemente la colaboración en sí es súper guau. Wow. Uh -huh. Y, o sea, realmente, eh, Billie Eilish como que dio mucho de qué hablar este año. Y así como a lo calladito, a lo tranquilo Ajá. Logró muchísimas cosas Y yo creo que Para mí, ella y Lil Nas Son como que los artistas del año Y Rosalía Es Rosalía, es Rosalía. A, mí, a mí es que Yo supongo que a mí me gusta la música cuando tiene como Un chin de algo diferente O algo, un ching experimental Como que eso me hace apreciar un ching uh -huh. Hasta un punto, ¿verdad? Porque no te voy a decir que cualquier cosa experimental me gusta Pero me acuerdo que Billie Eilish me empezó a gustar Cuando yo vi un video que hicieron Sobre mmm, Dios mío eh, No sé, era un video era, Estaban hablando sobre Cómo escribían una de las canciones Ella ah, y sí. el hermano, no recuerdo uh -huh. qué canción Ese me fue el nombre sí. eh, ay Dios mío. Yo sé cuál es pero no me acuerdo Que ellos decían como que Ah, este sonidito de aquí Eso es una vez que yo fui al dentista ah, Y sí. grabé el audio de, Dios de Dios esto mío, Y lo pusimos pensé. porque Eh, que sé yo qué. Y la como que. Dice, que, perdón, eso que para ¿A mí? dónde ¿Cómo? vamos cuando soñamos? Uh -huh. La que lo, uh -huh. tiene la frase. Uh -huh. Whatever. Pero como que así mismo, la Rosalía. O sí. sea, Rosalía que tiene. Very a friend. Lo siento. Very a friend. Una de las canciones. que me gusta mucho de El Mal Querer, es eh, De Aquí No Sales. Uh -huh. Que es loquísima, tú la oyes y loquísima, o sea... A mí me encanta ese álbum entero. Uh -huh. pero como que pues, al utilizar cosas como que no van en la música y aún así como que lograrlo hacer de una manera más o menos armoniosa y que tiene un significado qué sé yo como que sí, como que tiene como que tiene más peso cuando tú sabes de dónde sale cada cosa eso a mí yo creo me que gusta yo creo que hay tres cosas de la Rosalía que para mí son como fascinantes y que yo creo que son las que han hecho como que ella... ...haya logrado como niveles tan altos, uh -huh. yo creo que lo primero es el lograr poner... ...y estoy hablando en específicamente del caso del álbum El Mal Querer, uh -huh. um, o sea, como específicamente de esas sí. canciones... ...aunque puede permear tu opinión en las otras, pero específicamente de esto. Ella tiene cosas mainstream... cosas estándar del pop, uh -huh. Cosas que toda la gente del pop tiene, uh -huh. que si el bajo, que si el sampling, porque por ejemplo en la canción que tiene Ay, Baghdad uh -huh. ella usa full el sample de de Justin Timberlake. No. O sea, todo es concepto de pop. Que son como que... Tú quieres hacer pop, tú tienes que usar esto. Uh -huh. Ella lo tiene. Pero también se le suma la segunda cosa, que es una calidad estupenda. O sí. sea... Sí, estoy haciendo lo mismo que hacen los otros, pero con una calidad premium, 1A, estudiada... Un altitaz, o sea Todo muy bien hecho sí. Que tú la escuchas y tú dices Esto es una voz bien hecha uh -huh. Bien entrenada, o sea Como demostrando que tú Puedes hacer música pop con calidad Sí También lo tercero es como Su capacidad de ser woman, En el sentido de que Ella es un espectáculo, o sea, ella verla tiene, cantando Tiene presencia. La uh -huh. presencia, exacto En el escenario tú la ves y te dices, wow Ella podía estar moviendo la mano nada más sí. Y todo el mundo se vuelve loco Exactamente, o simplemente cantando uh -huh. Y realmente Tiene como esa calidad y esa presencia Que hace como que, sí, estoy haciendo pop Como los demás, pero lo estoy haciendo muy bien Y a eso sumarle la novedad de De la mezcla de lo Tradicional español con el uh -huh. pop Uh -huh. eh, con el, la música latina Que para nosotros que somos latinoamericanos no, no nos sorprende quizá tanto O no nos parece tan innovador Porque nosotros crecimos escuchando reggaetón Crecimos escuchando pop Y también conocemos un poco de lo que es la música flamenca uh -huh. Pero para los americanos Para los europeos Eso es como que wow, qué extraño es algo nuevo, es algo que yo no conocía Para la gente fuera de España Sí, entonces Ella logra eso y para mí es como que de quitarse el sombrero porque me parece que en España Rosalía salía como que me depende depende yo he visto muchos comentarios de gente que le gusta el flamenco y aprecia mucho que una voz joven le está trayendo nueva ah, vida bueno, eso o sea, sí. en, en ese sentido sí, pero que también aunque en España quizá no la valoren tanto eso es normal nadie, por eso eh, sí nadie sí no sí, sí. yes pero por eso digo como que fuera de de España el boom mm. y allá como que sí No, Exactamente. Es posible, ¿no? No, pero claro tiene que tener su público. porque Claro. Es... En todos los lados. Exactamente, claro. pero definitivamente que tú tienes razón, que ella es una de las figuras también uh -huh. principales del 2019. Este año los Jonas Brothers volvieron, lo cual <risa> le gustó mi corazoncito de niña. eso sí. Esa nostalgia, no voy a decir mucho porque tampoco quisieron tanto. Exacto. pero un álbum entero ¿Qué es lo que tú dices sí pero o sea como nada trascendental ah eso sí mm -hmm. a mí yo escuché sus canciones canté sus canciones pero como que pudieron haber regresado como con más energía y más cosas pero ah, igual como... como que supieron hacerlo y el momento fue como sí pues, fue, fue muy que... fue fue notorio como wow what? No, you... y se pegaron bien sí como que soccer uh -huh. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain, and baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. canción que sonó bastante y que la gente la cantó. O sea que realmente. Me contó y toda la otra de la de cool. like new Dean, my hair like school scene, high like late night summer Sí, también sonó. A pesar de que yo tenía mis quejas al principio porque era un poquito muy lenta, es un poquito muy lenta, pero no, pero hagan como saben y pónganla más rápido. Sí. <risa> si la oyen en 1.125, creo que es, se oye perfecta. Inténtenlo. No sé. Nada, yo creo que Ah, hay otra banda que vuelve o vol bueno. Sí, está en proceso. En proceso de. Ajá. Hay que me Para la gente como yo que le encanta esa música. Ya sabes. Tú sabes ahora que está pasando un carro con una música muy alta de Romeo. No sé si lo pueden escuchar Pero Ustedes pensarán que fue sin querer Pero en verdad fue que lo contratamos Para que pasara ahora Porque también íbamos a hablar de Romeo Realmente Como dijimos previamente Nadie profeta en su tierra Y a mí personalmente como dominicana Que no oigo Romeo Me cuesta decir lo que voy a decir Pero En verdad el álbum que él sacó Utopía Que fue este año. Ese álbum sonó muchísimo aquí. Y me hartó muchísimo también. Sí. Porque que... Yo me quedo, ay, O sea, de verdad, llegó un punto que yo me fui de vacaciones para el interior del país con mi familia. Y eso era donde quiera que tú pasabas. Romeo. En el yo me quedo. Yo me quedo, mami, yo me quedo. Eso más, que, más que ninguna Dios mío sí, esa, sí. O sea, de verdad Esa canción, todas las demás también Pero como que esa era la más Oye, gritante Oye, para, para, solamente decirte Yo fui a la playa mira Muy bien, ponen la canción una vez y yo la canto, todo el mundo la canta Ponen otra canción, cualquiera Y otra vez vuelvo y yo me quedo Y yo, ok Do, No hay problema, se acaba Yo no sé qué tenía el DJ pero de nuevo él pone la misma canción después de puede que se acabó y yo, pero espérate, espérate, porque no podemos y cámbiame. Es que se pasan, se pasan, y yo no quiero decirlo como que suene como que hater, porque realmente lo que yo quería decir es que en verdad este año ese álbum en general sonó mucho, uh -huh. o sea, ya mencionamos por ejemplo que para mí la canción del año fue Old Town Road, Artistas uh -huh. del año fueron Lil Nas, Billy Eilish y Rosalía. Yo creo que el álbum quizá del año, al menos en nuestra localidad. Sí. O sea, fue aquí. Ese. Aquí, aquí sí. Aunque okay, yo estaba viendo, estábamos viendo un top de álbum que salieron en el año y era internacional. Y entre creo que entre el top 15 estaba Utopía O sea, que hay que ver que tanto sonó también fuera, porque parece es que la que... gente la gente sí conoce, la como bueno, no la bachata, pero que si tú dices que Está oyendo bachata, lo que realmente te van a decir Romeo. Romeo. Uh -huh. Sí, realmente, eh, recientemente declararon la bachata como patrimonio cultural, cultural de la humanidad, ajá. y material de la humanidad, y ajá, surgieron muchos comentarios, entre ellos uno de Alejandro Sanz, que dijo que el rey de la bachata era Juan Luis Guerra. Te regalo una rosa, la encontré en el camino. Eso son, dio, tuvo muchos roces, especialmente aquí, porque tenemos artistas como Anthony Santos, como el mismo Romeo y otros que también tienen muchísimo tiempo haciendo música, incluso, claro, incluso antes del y que mismo son Romeo, más viejo. Tiene tú sabes Y que tal vez como se enfocan más en... En bachata. En bachata exacto son full tampoco es la especialidad de... De Juan Luis uh -huh. O sea, Juan Luis Guerra hace bachata, hace muy buena bachata, pero realmente uh -huh. no es bachatero. Exacto, él es... No es como... Sé. Exacto. Como... No es merengue. Es que él es hace que... todo. Es que... Yo sé que él hace de todo. Yo sé que si por lo no, me... suyo, no es, que es merengue. Yo diría que él es merengue. Sí, o sea, exacto que bachatero es más merengue. Pero realmente, y ahora pensándolo bien Eso es otro hito, algo importante que pasó este año en la música El hecho de que declararan la bachata patrimonio de la sí. UNESCO uh -huh. Porque uno oye la música y la da por sentada Porque uno la oye como tan común y cosas Pero el hecho de que internacionalmente Nuestros reconozcan ¿no? así es, Que reconozcan nuestro, nuestro sonido, algo que es full de nosotros Como una música que es realmente es valiosa para la humanidad uh -huh. Eso es una gran cosa Sí, sí. Y, Algo del que de está orgulloso Y qué bueno que ver? coincidió Yo diría que bueno para el que le gusta Que coincidiera con este boom de este álbum que hizo Romeo uh -huh. En colaboración con los mejores bachateros de este país O sea, ahí está la creme de la creme O sea, él se bañó de gloria con ese álbum O sea, este año fue básicamente álbum colaborativo Sí hubieron, par, sí. hubieron varios álbum colaborativos Así es Y colaboración en general Y colaboración en general Bad Vanilla y Balvin. Sí, por ejemplo. La crema de las cremas. <risa> Para gustos. Para, Para los gustos los colores sí, no y los álbumes. Sí. Pero, en fin, yo creo que hasta ahora eso es lo mejor en la uh -huh. música de T. Señores, ya hablamos sobre lo mejor de este año. Ahora hay que hablar sobre lo no tan mejor para balancear, porque no todo es color de rosa. Señores, aquí tenemos dos ideas sobre qué podría ser lo peor de este año. Entonces, yo voy a dejar adelante a Emberly. Ay, Dios. Para que diga qué es lo que ella cree que es lo peor del 2019 en cuanto a música. Una sola cosa, y es muy breve. Señorita. Son <risa> Mendes y Camila Cabello no debieron hacer esa canción. Y ya. ¿Por qué? Porque no. No, no sé, no. Solo no. Pero es mala la canción. No mala, pero... Sí, sí, sí es mala. A mí me parece mala, no me gusta. Es como... yo creo que no no sé si es porque la pegaron de... porque todo el mundo era señorita señorita se pegó durísimo se pegó demasiado pero yo estaba intentando escuchar esta mañana no yo hice un esfuerzo pero no pude porque entre la gente escuchándola tanto poniéndola tanto en redes sociales y el hecho de que no es tan buena la como canción, ajá es como una cosa de las no no como no que la, la sobrevaluaron no exacto como que ¡Sí, exacto, yo no diría como que ni buena ni mala es simplemente una canción más Y Señorita. por lo tanto yo la canto Porque Sí, porque Yo soy bueno, Yo no pega. tengo estándares Wow O sea, a mí personalmente Esa canción como que yo digo Dios mío Como Como baby Yo ya no la supongo Como baby de Justin Bieber En su tiempo Una joya, que lo que... Sí, eso, fue, eso es <risa> una joyita, ah, es, es una, una joyita Ahora que, es que una pasaron joyita. más de, de 10 ah. años Y nosotros hemos madurado Y nos damos cuenta que en verdad la canción era caché y, y ahora la escuchamos Y pensamos como en la nostalgia de la época Pero en la vida real Remóntense a ese sentimiento A mí igual me encantaba tenían Me encantaba. Estaban chiquitos y escuchaban Baby, baby Y tú, como que, oh Dios mío, todo el mundo la canta, todo el mundo yo era la believer. oye. Lo siento, yo era Billie <sighs> Lo que pasa es que yo siempre he sido, o sea, yo nunca me he considerado hipster, ni he estado muy ni cerca de ese eso. Yo soy lo más mainstream posible. Y nunca me ha molestado como escuchar una canción que todo el mundo oiga. Y no necesariamente me falta de escuchar una canción porque la oigo en todos lados. Pues aquí es que nosotras. diferimos sí, completamente. Es que realmente. O sea, si la canción es buena, a mí no me importa que yo la haga entre los lados El problema es que esta canción tuvo, o sea, señorita, tuvo súper sobrevaluada Sí Y entonces todo el mundo la escuchaba por el hecho de ser Shawn Mendes con Camila Cabello sí. Entonces yo no sé si fue una movida de marketing o si realmente yo tan enamorado Y no me importa porque realmente <risa> eso es problema de yo Pero el hecho de que ellos... <susurra> Parece ser como mi temita Porque se supone que ella tenía un novio Y de repente ella no tiene un novio Y tiene a Chum Entonces como que Y ellos eran mejores o sea, amigos O son mejores amigos Entonces como que mm, Y la canción ahí mismo mm. Independientemente de, de su situación sentimental Si es verdad o no El hecho de que ellos estén juntos Y hagan esta canción Es como oh dios mío tan empalagoso y entonces el bendito señorita ellos son ella di que latina de ascendencia latina pero como que no es latina entonces es solamente una palabra era metiéndose en el trend es como exactamente exactamente es como el te amo mami de shia ajá ajá te amo mami no el te amo el te amo mami Te amo, mami. Te amo, mami. I kiss her. This love is like a dream. Por favor. Pasame tío, ahí, para que sonara. Como dice la gente de las Snack Report, están prostituyendo nuestro idioma. Literal, cualquiera hace cualquier canción en inglés y le pone. Le pone señorita, un mami, un te amo, un te amo. Entonces como. No suena bien. Y Ya. En fin. Claro. Sí. eh Incluyendo el hecho de que Qué bonito suena Shawn Mendes diciendo I love you I love it when you call me señorita Porque nadie piensa en eso Como ellos lo cantan al mismo tiempo es La verdad. gente dice como que ¡Ja, ja, ja. Yo también me quiero pensar como que What No, pero ustedes no tienen derecho de juzgar Si a él le gusta que le digan señorita Yo no estoy juzgando Yo solo estoy diciendo que que, es muy, que Nadie le ha prestado atención Nadie le ha prestado atención Que él que... dice que le gusta que le digan señorita O sea. O sea, y que yo estaba pensando en estos días ¿Qué tendrán de hacer para un cantante? Escribí una canción así Que es como que romántica Para alguien en específico y todo el mundo la canta Y que años después terminan Y todo el mundo sigue cantando esa canción Que es muy específica para esa persona Y que cuando viene a me mención el nombre estás escuchando eh, uh, De Justin Bieber con Nicki Minaj Justine. But I gotta keep an Beauty, in the beast, beauty from the east, beautiful Ah, yes Exacto, y él la menciona Ella la menciona Keep an eye out of Selena Tengo como que Si I gotta keep an eye out Selena Exacto, y es como que yo me pregunto si eso será raro para la No, la película Señor y Señora Smith Sí, exacto Exacto Yo siempre me he Ay, ¿sabes quién mató una una así? Eh, Becky G y... Y cosas, y, y Austin Mohan. Y... Yo siempre <risa> pienso en eso. Esa canción yo nunca y la he un vuelto video. a escuchar. O sea, el video son ellos dos y todas las cosas. Y, y también... Hey, yo eh... estaba oyendo esa canción en este día. Yo, yo no la le... he vuelto a escuchar. Yo estaba así como que, oye, yo era tan lindo. A momento. Lidia encantaba a mi hermana. O sea... Lo dejamos con esa pregunta. Oye, esto también. No tiene nada que ver con lo peor del año, pero que o sea, como que se nos pasó. Miley también sacó música este año. I'm nasty, I'm water, on, oh, oh sí. sí. ¿Y eso fue un.? Porque sí, ya Sí, sí, sí. O sea, sonó de una manera. Eh, saludable. Yes. Bueno, ya no. Uh -huh. realmente. No... Yo tira. creo que yo preste más atención a los escándalos que ella tuvo. Que eh. verdaderamente son sí, música. Sí, pasa. No, no, no, ya... Pero, puede ser. Anyway. Natalia, para ti. ¿Qué es lo peor? Sí. Miren, señores. Natalia. Ustedes saben, no saben quizá. Si no lo saben, lo sabrán ahora. Yo soy fan de la música electrónica. Y tengo muchos años escuchando música electrónica. Entonces... Yo conozco la figura de Diplo desde hace mucho tiempo. Desde antes de Major Lazer, desde antes de Jack U. Entonces, yo entiendo que a Diplo es una persona con muchísimo poder dentro de la industria musical. O sea, ese tipo tiene uh -huh. contacto con todo el mundo, aparece en todas las canciones, productor video. de un reguero de cosas. O sea, tiene muchísimo proyecto que si sí, Jack U con Skrillex... Where are you now that I need you? Que si, Ay, Dios mío, me dio laser. LCD con CIA y Labyrinth. tiene mucho poder dentro de la música. Y para mí lo peor del año musicalmente hablando es que Diplo se haya encontrado con el Alfa, el jefe. El Alfa. La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor. Lo bikini te quedan mejor, tú eres mi amor, amor. O sea, señores, no, eso nunca debió pasar. Pero tú sabes que el Alfa este año también Ha subido mucho, ¿verdad? Pero porque se encontró con Diplo. Está bien, perdón, eso no, no yo, fue un mal colado. al principio pensaba, antes de hacer mis investigaciones del lugar, porque como dije, no soy consumidora de El Alfa ni nada que se le parezca, yo te me te puse quieres? a investigar. Uh -huh. Yo pensé que su primera colaboración había sido El Alfa, En Qué Calor, con J J Balvin. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Se llama esa canción. El alfa está pegado. Yo dije, ah, esos son ellos que iniciaron como que con esa canción. Pero después que yo investigué, él tenía ya antes una canción con Diplo ¡Ja! que salió en enero ¡Ja! que oh. se llama Tecno Tecno Tecno Tecno Tecno Tú sabes que a Diplo le encanta el dembow, ¿verdad? Sí, me di cuenta, escuchando Tecnobo. No, no, no solo eso. Fuera... Antes, en, en, no sé en qué... En cuál festival, supongo que fue en Electric Paradise. No bueno, tiene know. sentido. Por... Y Diplo estaba poniendo de en y todo el mundo. ¡pa, pa, pa! Y él... Bueno, ok. El punto es que a principios de este año, eh, Don Diplo y Don Alfa, que no sé... Cu lo más probable es que haya sido J Balvin que lo haya presentado a los dos. No sé... ¿Cómo pasó? Pero pasó. Ellos hicieron una canción que se llama Techno Bow. ¿Qué es la canción Techno Bow"? Pues un dembow común y corriente normal, pero con diplo. Ya. <risa> yeah. ¡Ay, la cara de la <risa> <risa> O sea, la única diferencia entre Techno Bow y otra cualquier cosa que de pasa es que, alfa, es que dice con diplo. diplo. Y al final dice alguien algo en inglés. <risa> Ahora estamos haciendo coro con Diplo Y, y ya. ya Absolutamente okay. más nada Perfecto Él dice que al principio del video O sea, de la canción, no sé Él dice de que, que él hizo esta canción Para los poppy, Para los que nos están escuchando en ah, cosita, qué canción Que no es. sea República Dominicana Eh, los popis es como se le llama Por alguna extraña razón que no sabemos Quién se le inventó eh, Tenemos una discusión con ese tema Pero para pa otro, okay. pa otro día El punto es que Ellos le llaman así a la gente Más o menos de clase alta de nuestro país O a los que se comportan Como si fueran de clase alta de nuestro país Para ponerlo en palabras sencillas ¿vale? Claro. Entonces él dice que él hizo esa canción Eso lo dice en la canción Esto yo lo traje para los popis Esto yo lo traje para los popis Esto yo lo traje para los popis Esto yo lo traje para los popis Y ya, y comienza a hacer en voz común y corriente como cualquier otra cosa que tú puedas escuchar O sea, porque cabe de destacar que se supone que hasta un punto los popis no oyen ese tipo de música Que en sí. realidad no, porque Exacto. lo que más oyen esa música son los popis O sea, lo que, lo que estábamos haciendo al principio, que este año se rompieron muchísimas barreras de clases sociales y de todo, en, en cuanto a música. De gente escuchando géneros que, bueno, uh -huh. que no realmente son Valerica. comunes Exacto. dentro de sus esferas sociales, para ponerlo de una forma. Entonces, él hace Ted de Dembow con Diplo, y yo lo escucho, y yo como que, ok... <risa> y entonces de repente luego sale después del boom de la canción que hace Bad Bunny con El Alfa, que la la calle bota fuego. Luego de que, la calle fuego, fuego. Luego, de, que laser, de que Bad Bunny también tiene una canción Balvin, con Diplo, Bad Bunny con Diplo, etcétera, terminan en un mismo lugar, Diplo, El Alfa. Que, eh, Diplo en su forma de Major Laser. Uh -huh. <risa> en su forma. <risa> se, se sentí el... como que estaba hablando de Mendy. <risa> eh, Diplo en su forma de Major Laser, junto con J Balvin, que no puede faltar. Y el Alfa. Y el Alfa. Esa canción, lo, es buena. Se pegó pila. Es eh, eh, muy catchy. Es eh, catchy. ¿Tú canción no has Qué calor. para la muñeca por favor. Tú sabes que algo muy gracioso cuando tú buscas los lyrics de esa canción en Google uh -huh. te sale qué calor, Yesca. Uh -huh. Porque sí. nosotros los dominicanos, y digo nosotros refiriéndome específicamente más como a la parte urbana, le ha cogido ahora con invertir el orden de las sílabas en la palabra para que sea Entonces, sí, tú le decías tú en Latinoamérica, le dice, bueno, en general, Tú le dices a los muchachos los tigres entonces ahora ellos le dicen los greti. Y entonces, <risa> en, ve, en vez de tú salir para la calle, tú sales para la yeca. Sí, eso. Y incluso yo llegué a escuchar a una persona que dijo, "Tú eres mi hernoma." En vez de decir "mi hermano." <risa> <risa> en fin, entonces, la, la canción lo que dice, Que calor, yeca para la discoteca." Pero como yeca no es una palabra en los lyrics Sale Jessica, que sí es una palabra real. Okay. Oh. Entonces me dio mucha risa. Yo, como ¿Qué que. calor en la calle van para la discoteca. En okay, fin. Calor, el punto es, es que eso pasó. ¿Por qué no me gusta que eso haya pasado? Maníaca. Porque Diplo es una figura importante de la música pop y, <ríe> y electrónica. Entonces, el hecho de que, el, o sea, de todo el artista urbano pop que hay en este país, El que llega a donde diplo, el alfa. ¿A quién tuviese puesto? Y mucho. Eso eso lo pensé. Tú dirás, ah, ¿a quién tuviese puesto? Porque Exacto. él es el mejor. De lo que está. De de ta el... Tú puedes tener razón. Pero precisamente para mí eso es lo preocupante. Que el alfa sea lo mejor de los urbanos pop de este bendito país. Tienes que analizar bien al alfa. No puede. Sí, tienes que. No no te tires para pa lo de antes. O sea, no. No, el alfa es lo es que, que ha sido. como que en general. O sea. Porque que el artista lo También lo influye en su trayectoria O sea, lo que está haciendo el alfa Su música en general Es como que yo no le veo el wow el Como pasé O sea, no estoy hablando del dembow Estoy hablando okay. del alfa okay. Como el wow para el sed que el artista a de este bendito país En cuanto a ese género Yo no sé si es porque no lo he oído lo suficiente sí, Probablemente quizá si porque no me gusta en general Probablemente Porque si eh, no, lo que tú tuvieras es a Diplo cantando La gallina Bueno, no cantando, pero La gallina turuleca Sí, o sea, el hecho de que Precisamente o sea, como... el alfa sea lo mejor que hay Eso es preocupante o sea, Porque que él sea lo mejor Me ¿no? hace no pensar no eso significa como en base con Y en que Ozuna se metió en ese problema. O sea, ¿cómo tú te ponen una colaboración así? En fin, el punto es que para mí eso es lo peor. Que el alfa se haya encontrado con Diplo, porque Diplo tiene los cuartos y las... posibilidades para hacer que el alfa suene en cada esquina de ay, este me bendito encanta, planeta, que ella. <risa> lo cual, tú te imaginas, bueno, a ti no te importa porque a ti te gusta, pero uh -huh. escuchar al alfa como yo escuché a Romeo este año, ay no, no, no, <risa> me muero, <risa> tengo que andar con un audífono permanente de Avicii, eterno, o algo así, en oh, fin, well. para mí eso fue lo peor de este año, lo peor aquí ha sido todo ese dembow asqueroso, que no tiene sentido, que se pega como la canción del mudo que son ¿Tú te has escuchado eso en la calle porque yo obviamente yeah. por mi propia bueno, buena, y no lo voy a escuchar en la oficina. Yeah, bye, miss. Bye, bye, miss. Nada, son tres tipos Así sí. Es un dembow y ya se pega ¿Cómo es tú me dices a mí se va a pegar? En Berlín, también, así como dije una cosa Digo la otra, es que tú tienes que entender Que la esencia del dembow es esa ¡No! O sé sea, irreverente No, no irreverente Sé como sin sentido Irreverente No, porque irreverente es que falta el respeto Ah, ya yeah. Pero esto es insípulo O sea, completamente sin sentido Si Pero no, es que no. Si no, recuérdate, por ejemplo, de... El sonido de la lata. ¿Tú quieres un dembow ya ya sonado más que eso en su época? ¿Y qué dice el sonido de la lata? Dice, literal, cito. El sonido de la lata, el sonido mami, pi porque no voy a decir lo otro. Y después dice, tun, tucutucutun, tucutucutun. Tucu, y ya. <risa> That's funny. Tutu. Tu. Eso fue... <risa> <risa> el que le faltó el tutu. Tu. <risa> O sea, eso o sea, sí. es un clásico, ¿verdad? Claro, claro, que okay. yo no, El no dembow, te peleo eso. En su esencia es disparate sin sentido con un beat y una música. Está bien, pero es que. Yeah. Eso es un extremo. Tú no puedes decirme a mí que se va a pegar a alguien. Ese. No, porque si a eso vamos, nosotros podemos hacer un dembow. Podemos. Nosotros podemos hacer un dembow. ¿Quieres hacerlo? No No bueno, Voy a abrir un Patreon Y si llegamos a una cierta cantidad Emberley va a ser un dembow Yo nosotros. No, hacer en no, en no en Poachera va a ser un dembow Poachera va a ser un dembow Señores, sí, lo... Señores Mi nombre no va a salir ahí No, te vamos Te vamos a estas grabaciones Te vamos a poner ahí yeah. Un sample Nos vamos a volver a millonarios Y el tu tuyo. Tu, Tú, tú Anyway En fin Eso fue lo peor En resumen, señorita, señorita Para mí, Diplo y el Alfa el Y Dembol. el Dembow bueno. Sin sentido, que salió este año Que han salido sí Que siempre ha sido así para mí Pero bueno oh, well. En fin, vamos a cerrar este capítulo Dándoles una recomendación De con qué canción nosotras creemos Que ustedes tienen que iniciar el 2020 Ay, eh, Con todo lo power <risa> Soy la Este año, al finalizar el año, descubrí <risa> la canción Dance Monkey, de Tones and I. Y yo creo que ustedes se deberían quedar con ella, porque como movida, como heavy, no me cansa, porque es reciente que la conozco. Y como que yo creo que si a mí me gustó, a ustedes les puede gustar, a menos que tengan estándares. Qué? <risa> Volviendo sabes a que, que yo eso, no tengo estándares. A, a mí me sorprendió que esa canción se pegara tanto, no por buena, no por mala. Yo no, solo por te... ¿El el yo no sé de qué te hablan. Tú sabes <risa> que eh, en parte tiene que ver con algo que yo iba a mencionar y no mencioné, que a mí cuando una voz diferente, me gusta. Por algunas razones me gusta mucho la, la, la voz de Rosalía por eso Como que hay algo en su voz que me gusta mucho Y no importa el género que ella esté cantando A mí me gusta su voz ya. Y así mismo esa voz de and I me parece muy interesante O sea, porque como que, no sé Como que se oye interesante para mí Yo, no sé Siento que esa canción se me parece a otra Pero me llamó mucho la atención que se parezca Como... O sea, que se haya pegado tanto Por ser como es mm. Pero bueno ¿Y la tuya la cuál es? Eso le decían La mía es una canción de Avicii Que salió este año oh, En wow. el álbum póstumo Es una novedad <risa> uh -huh. En el sentido de que uh -huh. De que sí <risa> No lo puedo decir Eh, <risa> eh De su Del álbum Tim Que salió póstumo Eh A mitad de Digo A principio de año No me acuerdo Se llama Peace of Mind eh, Featuring Vargas y La Gola Y en verdad la canción es muy El ritmo es muy bueno Eh Es muy chula, o sea, para mí del álbum entero me parece la que más se parece a Bichi, yo creo que de todas. Y yo sé que a ustedes les podría gustar muchísimo porque es muy profunda. Ese álbum en general es muy Super, oscuro olvidé. porque <risa> habla como de depresión y de struggle uh -huh, mental. Pero en fin, ¿Qué el, esa canción. No, o sea que <risa> es muy interesante. Ana, es muy interesante porque. Como que te llama esa reflexión uh -huh. de que el ser humano Necesita un poco de paz mental Y a veces uno no sabe cómo exigirla Y yo creo que es una buena canción Para reflexionar al inicio de este año uh -huh. Como de que uh -huh. tenemos que sacar uh -huh. nuestro tiempito para, para pensar en nosotros tu Salud mismos. mental yes. eh, Mi recomendación es Ritmo de J Balvin sí. <ríe> con The Black KP. volvemos. sabes cómo lo hacemos, Porque nada, tienen que empezar el año moviéndose, eh, activo y con ritmo. Yeah. Sí. A mí me gusta el hecho de que esa canción tiene el sample de Ritmo uh -huh. que es una de mis canciones favoritas This de toda la vida rhythm. Es buena esa canción y te mantiene como Yes. Pues nosotros esperamos que les haya gustado este episodio y que también les haya gustado este año porque ya se acabó. <risa> se fue muy rápido. Sí, definitivamente. Y nada, no olviden seguirnos en Instagram eh, como poachela.wap Y wow. ahí podrán encontrar más información y contenido sobre nuestro podcast Y podrán ponerse en contacto con nosotras eh, Cualquier cosa que quieran opinar al respecto Espero que este año haya sido tan bueno para ustedes como para nosotros Y que el año que viene sea mejor Y que y nada, nos vemos en una próxima ocasión Y muchísimas gracias por acompañarnos este rato Bye, Bye. Bye. nada de que fue como que le da bye, bye, bye. Mr Summer <risas>